de compañeros en la mesón sí. y nada ya cuando han visto, han visto la arcencia que, que no puede soltarlos de ninguna manera eh, lo han intentado con estas tijeras de plástico sin punta para no cortarse ellos y estas cosas <ríe> <ríe> y, y después de haberse dado un day que ya no podían han llamado amigos y amigas a los bomberos a mm, los valientes bomberos Eh, han venido aquí, pues bueno, pues a lo que, <risa> retransmitiendo en directo, están aquí está aquí la gente descojorándose, porque estoy hablando por la radio, maldita sea <risa> eh, Pues efectivamente, han venido los bomberos, como valientes que son, esta sí. gente que se supone que, que está aquí y para ayudar sí. al pueblo, pues eh, ni muchísimo sí, está... Han venido a, a cortar no, con las herramientas que tengan Sí, estábamos aquí con dudas de si van a venir y si van a participar en esta en este paripé de de bueno, pues de, del desalojo y parece que sí, ¿no? Pues efectivamente y bueno, acaba de bajar un hombre o caverne. Sale a un hombre de del camión y a descubierta el tío y bueno, y parece que eso te van ya a entrar en la casa y a trabajar de eso que no les corresponde eh, desahuciando de peña como ya hemos visto en otras ocasiones se pueden negar pero bueno pero no parece que lo vayan a hacer porque hasta aquí han venido es pues una pena porque ha habido ha, ha habido sabemos de casos de de, de bomberos que no que en otras deso, en otros desalojos eh, se han negado a participar y parece que los de bilbao el tema ético lo tienen por los suelos pues efectivamente quedarían como señores y en este momento se nega se no. A participar en este desahucio, porque no olvidemos que esto es un desahucio, aquí está viviendo gente. Esto es la vivienda de, de, de unas cuantas personas que necesitan no esta vivienda. O sea, que, que bueno, que como veis están participando en este desahucio. Y nada, de momento poco más, si podemos comentar. Eh, simplemente eso, que no sé si accederán por dentro de la casa o... O yo que sé, con las escaleras o que le eches Pero bueno, uh -huh. eh, cuando haya alguna novedad más eh, sí. pues Puedo sí, dar un toque Si sí en algún momento, por ejemplo Si al final acceden a, a donde están los compas Que están resistiendo ahí en la, en la fachada y, y puedes ver y comunicarnos Cómo está ocurriendo Para que la gente sepa en directo Si, Opa, si les están haciendo daños Si le están forzando lo que sea Pues sí que te agradeceríamos que, que nos puedas llamar eh, Sí, bueno, nada, ahora que estamos más bien todos los bomberos Con el casco chical Y uno de nuestros abogados ha acercado a la puerta, sí. no sé muy bien lo que está, está intentando hablar con esto no para de hablar con todo el mundo, y les estamos gritando los homeros que se nieguen a, a participar en este detencio, uh -huh. han abierto la puerta, estamos volviendo a meter en el camión, no sabemos si se están negando se están negando. No, está, están entrando, están entrando eh. Están entrando en la mesa los bomberos vale. En cuanto sepamos algo más os vuelvo a llamar De acuerdo, venga, un abrazo Esa, pues. Un beso, agur. agur Sí, pensábamos que, que no Que quizá eh...